¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, queriendo conocer un poquito sobre, bueno, eh, cómo han podido llevar adelante las paritarias. Venimos hablando, ¿no? Hace un par de semanas, desde diferentes gremios, eh, bueno, sobre el pedido de reapertura de paritarias, algunos negociando y otros, bueno, eh, finalmente pudieron eh, cerrar y llegar eh, a acuerdos. ¿Nos puedes contar cómo, bueno, cómo lo llevan ustedes? Sí. Bueno, nosotros tuvimos en realidad eh, dos reuniones donde pasamos a cuarto intermedio porque la propuesta en la mesa paritaria por parte del gobierno no no era suficiente. Eh, no era suficiente en tanto y en cuanto nosotros tenemos... Cuando digo nosotros, no solamente el SUTEBA, sino en esto abarco al todo el frente, unidad docente bonaerense, eh, el planteo era cerrar nuevamente un, un acuerdo que no pierda poder adquisitivo el salario y al mismo tiempo esté por arriba de la inflación. Así que conocido inclusive el último eh, porcentaje de inflación que dio el INDEC, nosotros bueno planteamos que en ese cuarto intermedio el gobierno tenía que levantar la propuesta y así lo hizo y bueno, eh, llegamos cada uno de los sindicatos esa propuesta a los ámbitos orgánicos y fue... Eh, resuelto en todos los sindicatos obviamente también en el SUTEBA por amplísima mayoría la aceptación de una propuesta que tiene eh, tres cuestiones, la primera es que era muy importante eh, la votación rápida porque eso implicaba poder cobrarlo ahora en los primeros días del mes de diciembre claro. un aumento del 22% siempre tomando como base en este porcentaje que nosotros planteamos nuestro salario como base que fue el de febrero del 2023. En aquel momento nosotros estábamos cobrando 115.000 pesos. Con este aumento, 115.000 cobran solamente el maestro maestra de grado, sin antigüedad que recién comienza. Claro. Cuando dije nosotros, obviamente yo no estoy incluida ahí, porque ese eh, ese ese digamos ese piso lleva por la antigüedad, la desfavorabilidad, las ruralidades... Y obviamente todo nuestro escalafón, la jerarquía, no cobra lo mismo un director, directora de escuela, como es mi caso, pero siempre el debate sobre el, el, el piso que es el índice de maestro o maestra de grado. Entonces de 115.000 en febrero tenemos un aumento a, a, acumulado que es del 130% para el maestro de grado que llega a 265.000 pesos ahora los primeros días del mes de diciembre. Y a su vez, otra de las cuestiones importantes también, Como ya cerró el sistema para los jubilados y jubiladas, al aceptar la propuesta van a cobrarlo ahora en diciembre a partir de un alcance. Ustedes saben que cuando discutimos salario de activos también incluye a los compañeros uh -huh. eh, del sistema del IPS, que es los jubilados y jubiladas. Uh -huh. Y la tercera, muy importante, que tiene que ver también con la situación del país, es que tenemos y permanece la cláusula de seguimiento y monitoreo, que eso hace que en la primera quincena de diciembre ya estemos discutiendo nuestro salario teniendo en cuenta la inflación de eh, octubre y de noviembre. Entonces, bueno, eh, esto fue lo que, lo que se acordó y la verdad con un debate muy importante porque hemos tenido mucha apertura de paritaria y hemos al mismo tiempo logrado que el poder adquisitivo de, de nuestro salario eh, se vaya recuperando y cuando digo recuperando, recuperando fundamentalmente una pérdida muy grande que habíamos tenido en el gobierno de la ex gobernadora y ex bonaerense Vidal. Uh -huh bien así que bueno ha sido decías eh, eh, bueno votado favorablemente muy, muy rápido eh, me decías que en los próximos 15 días del mes de diciembre entonces se va a volver a, a retomar una, una nueva negociación me imagino también eh, que en este es que en este ámbito eh, electoral han visto eh, como, como doble victoria no nosotros venimos transitando durante estos eh, cuatro años con dos de pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad, eh, una reapertura continua eh, de nuestra de nuestro lugar por excelencia en el debate de nuestro salario, pero también de nuestras condiciones laborales, que es uh -huh. la mesa paritaria. ¿Por qué lo valoro, y lo valoramos fuertemente? Bueno, porque estamos en un en un momento electoral que Y entonces uno tiene que reafirmar aquellas cosas que eh, quieren que continúen. Sí, claro. y si me preguntás, entonces, María Laura está todo bien? No, la verdad no es que esté todo bien. Pero yo creo que en este contexto y lo que se juega el día domingo es eh, la democracia nada más uh -huh. y nada menos que para los que peinamos canas. Pero para los que no peinan canas y ya pueden votar a partir de los 16 años... También es una responsabilidad social individual, pero también colectiva, porque bueno, porque nosotros sabemos lo que implica profundizar la democracia, es tener más Estado y más Estado implica tener eh, un debate con el gobierno en nuestro caso, que somos empleados estatales, no justamente que se achique, sino al revés, tenemos necesitamos un Estado más grande con más puestos de trabajo en la educación, con mejores salarios, con mejor infraestructura. Bueno, en ese camino también estamos. Por eso digo, está todo bien, no, pero estamos encaminado en que las cosas están muchísimo mejor. y Tenemos un gobierno, bueno, así lo demostró el pueblo bonaerense, volviendo a darle la reelección por una amplícita mayoría a nuestro gobernador Axel Kicillof. Y espero que este domingo el pueblo vuelva a ratificar el camino de la, de la democracia, mm -hmm. el camino de, de la paz, el camino de saber que que cuando aplaudíamos a a esos aviones que traían a los ciudadanos argentinos en la época de la pandemia, que ninguna línea eh, de bandera que no sea, obviamente, la argentina, que ninguna línea privada los quería traer, y el pueblo los aplaudía. Bueno, esas es aerolíneas argentinas, eso es el, es el Estado, cuando traía las vacunas también la traía la línea de bandera cuando hubo que abrir todas las escuelas las abrimos los docentes de todo el país y para entregar bueno para entregar nada más y nada menos que los bolsones de comida que entregaba el estado y cuando hablamos de vivienda bueno todo eso se está poniendo en juego en nuestro país el domingo así que en este contexto esto también fue discutido y profundizado en el plenario de secretarios generales y también lo hicimos en la reunión de delegados y delegadas Bien. Y fue por unanimidad la votación de no a mi ley que es decirle sí a la democracia fue por unanimidad la votación de repudi los dichos de la candidata vicepresidenta por por mi ley victoria villarroel eh, con dichos muy graves porque justamente vuelvo a ratificar los dichos de villarreel es volver a un pasado de la peor de la peor noche que pasó en nuestro país que fue la dictadura militar. Y, y por último ratificamos también que las Malvinas son argentinas antes, bien. ahora y siempre bien eh, bueno María Laura, te parece que eh, el próximo mes eh, ver si tenemos la posibilidad nuevamente de, de charlar y, y bueno, ver si ver como justamente es la, la próxima negociación antes de cerrar este 2023, ¿te parece? perfecto, muchas gracias por llamar no, por favor, te mando un abrazo grande Gràcies a